La situación, Mauro, es una situación en la cual las chicas solicitaron subsidios a la municipalidad hace un mes atrás. Eh, esos subsidios están a punto de cobrarse. Estuvimos trabajando para tratar de solventar esa deuda que tienen con, con anterioridad. ¿sí? También están teniendo una ayuda económica desde provincia, con lo cual Eh, por eso mismo estuvimos hablando con Juan Pablo, para, para ver cómo venían esos pagos. Y eh, otra de las chicas va a ir mañana ¿sí? a la dirección, porque hoy hoy no fue junto a ellas dos, y va a ser abordado de la misma forma, en ¿sí? una forma integral para poder dar respuesta Ellas nos comunicaron que se quieren ir desde allí eh, porque están teniendo este tipo de conflictos que son de público conocimiento. Eh, cabe destacar que ellas no están ahí por parte de la municipalidad. Nosotros no hacemos acuerdos con ninguno de los propietarios. Los subsidios son otorgados eh, hacia las personas para que puedan solventar sus gastos habitacionales. ¿sí? Entonces, en función de eso, es que nos anoticiamos por parte de este propietario que estaban teniendo la deuda. Pero eh, la titularidad de estos subsidios son hacia las personas para solventar estos gastos. Eh, ya te digo, el tema de, de los subsidios por parte del municipio se cobraban ya en estos días, entre esta semana y la semana que viene, y los de provincia también llamamos para que eh, salgan lo más rápido posible y trabajar en conjunto esta deuda que, que se está teniendo. Eh, con respecto al, a lo que me consultabas de si se, se va a mejorar la situación habitacional, justamente es un poco lo que te decía recién, que, que sí que se va a abordar en forma integral las tres situaciones Eh, las tres direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social estamos al tanto de la situación y vamos a tener una reunión esta semana. Muchas veces nos ha pasado por fuera de estas situaciones en que las personas buscan un departamento, un lugar donde alquilar, no le convencen las condiciones, se siguen buscando, se siguen trabajando, eh, pero desde lo que es la dirección de niñas, por lo menos, no le decimos vayan a tal o cual lugar, ¿sí? sino más bien que se acompañe en ese proceso de búsqueda de cada una de las personas en función de su autonomía.